Soy eh habían convocado acá a los vecinos. Buen día, Ana. ¿no? Sí, buen día. Eh sí nosotros teníamos una marcha hoy para para saber a ver qué eh porque ya hacen 11 meses y ya todavía nada se sabe del hijo. Este, y bueno, para eso, para ir a ver a, a hablar allá en fiscalía, para saber a ver si nos dan algún algo, porque hasta aquí no no se sabe nada. Este, Bueno, yo a pesar que hay que esperar, pero bueno, bueno yo confío en la justicia, confío y sé que en algún momento algo se va se va a saber este y después bueno, estamos ya estamos llegando algunos familiares, creo que igual la vamos a hacer a la marcha eh entienden que eh, la marcha es para ser visible de que ustedes están no no claro que no nos que nosotros no no hemos dado por olvidado lo que pasó con mi hijo, no se sabe, pero este eh, eh, pero bueno, así que bueno esperamos esperamos la justicia, nada más esperamos la justicia y bueno y en dios que que nos ayude también uh -huh. y y bueno. La um, causa está dividida en dos no porque un, una parte la tiene patagones y otra parte la tiene viena, así sí eh, sí, eh, sí una parte está en Patagonia, otra acá en viena, pero este ahora um, estamos esperando que llegaran los estudios de la plata, pero hasta aquí no han llegado eh bueno nos dicen sí que lleva mucho tiempo y bueno y bueno hay que esperar por ahí y bueno la espera se hace larga, pero yo sé que algo positivo. ...yo sé que algo positivo va a salir... la esperanza de que...? Tengo se... la esperanza, sí, sí yo sé sí que sí... ...yo sé que sí, que hay un Dios... ...que ve todas las cosas... ...y que... ...nadie se merece... ...por mal... ...por mal, drogadicto, quien sea... ...yo no le no le deseo a nadie... ...eso lo que pasó con mi hijo... ...pero... ...bueno... ...es muy, muy difícil, imagino... ...bueno, la, la, los estudios que llegan de La Plata eh son para saber eh el día, los motivos también por, por los cuales eh fallece José Luis. Sí, sí, dice que sí todo lo que van a analizar que ver ropa, parte de el de él y eh la tierra que hay donde él estaba. Este Yo digo, ¿por qué no eh ...como puede vivir, no sé cómo podrá vivir esa persona que hizo eso con mi hijo... eh ...lo único que digo es no sé quién, por qué callan tanto... eh ...que se fijen que... ...que se fijen y que digan por favor, a ver, ¿qué, qué pasó con mi hijo? ¿Por qué se me sante crueldad con él? Porque por lo que yo he visto de mi hijo, él no era una persona mala... Pero bueno, igual le doy gracias a Dios porque no se me fue y no lo tengo, pero gracias a Dios que no es un asesino. Y bueno, así que, bueno, nada. Bueno, gracias, Nora. Eh, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de eh, eh Nora, la mamá de José Luis, que están aquí de poco concentrándose a algunos eh, familiares, principalmente de José Luis. La intención es poder realizar eh, seguramente la marcha hoy Reci